Buenas, buenas, buenas, buenas, damas y caballeros, niñas y niños, otakus y otakas Ay, yo me he terminado tan frío, así me, que mejor que o sea, de usar Bienvenidos nuevamente a un episodio de Spanime Radio Aquí sus conductores, casi no Chiro. La que después de tres episodios aparece por el podcast, Broken Star Bienvenida Y aquí ¿Sí? su compañero, Interfil 1 Y bienvenidos nuevamente a un episodio más de Spanime Radio En este episodio número 16, al cual vamos a presentar Así que vamos a darle un fuerte aplauso a una nueva persona que se nos une al equipo. Esta es Pat. Gracias, gracias, gracias. Estoy muy contento de estar con ustedes. Estamos muy contentos aquí de tenerte como nueva en el equipo. Y esperamos que puedas darnos tus opiniones y cosas así sobre los temas que vamos a tocar y esas cosas así. Sí, muy bueno. Pues tengo una información para ver, para compartir. No sé si ustedes lo han escuchado. Viste de esas películas de nueva hora que se basan en animes también. Ahora se rumorea que se va a hacer la película de Sailor Moon. No sé si no lo han escuchado. Protagonizada va a salir a Hollywood, quiero decir. La versión hollywoodense. Porque se hizo Sailor Moon, pero live action. No sé si lo han visto. Uh -huh. Son todos con chicos japoneses, pero difiere demasiado del anime. Y ahora van a hacer una versión hollywoodense. Y tienen presentada para... Los papeles para ser de Serena Primero era para Lizzie Lohan Pero como Lizzie Lohan está con sus problemas De drogadición y Borrachera Entonces el papel sería para Misha Barton, la chica que trabaja En D.C. Y como la reina Beryl, está Angelina Jolie Ay Dios mío ¿Pero ser, pero va a ser igual a la serie De anime o va a tener ese No, va a tener el estilo Hollywoodense, estilo yankee Como siempre arruinan todo, <risa> pero. ¿Cómo lo con Dragon Ball? Sí, exactamente. No quieren caer en ese fracaso ya que la serie fue muy exitosa tanto lo que es mani anime y manga y, y Life Action también tuvo mucho éxito. Pero sino que van a estar basado en Serena, pero ya a la edad un poco más grandecita, edad de 20 años la van a hacer más o menos o 18. Cuando Serena tenía 14 años, pero acá va a tener 18 y y va a empezar cuando ella ya, ya es el Mmm, Interesante, Obvio, perfecto, entonces esa noticia no la teníamos así que muchas gracias por compartir esa noticia Y, y también está el video oficial que pueden ver como tráiler de la película Pokémon que se va a estrenar en unos meses estamos hablando, ¿Pero Pokémon en live action o Pokémon Pokémon...? No, Pokémon, Pokémon también, versión hollywoodense. Ah, pues, wow, es así. Pero aquí Ash no es... no sé quién es... Ah, no, tengo mucho conocimiento de quién es el actor que hace de Ash, pero Ash es adolescente aquí, no, no es un niño. Ah, pues mira, adolescente, no tenía idea de esto porque normalmente... Es claro que no, sabe, no he escuchado de esto. Hay muchas personas que están ahí pendientes a las noticias de películas y cosas así. Sinceramente me parece que todo tiene sus altibajos, su blanco negrismo, su escala de gris, como prefieran decirle Pero yo en lo personal pienso que podría ser peor, así de simple Así okay. que simplemente no lo miraré como una noticia atroz, ni como una buena noticia Sino que lo miraré pero con cierto escepticismo. Sí, Bueno. Sí, son rumores que se corren No sé Ah, entonces si son, no son rumores, realmente no es una noticia confirmada No, la de Sinnoh Moon no es una no es una noticia confirmada, pero es lo que se rumorea y lo que se han puesto fotos así, proyectos para el año 2011, para el año que viene, está pro, el proyecto para Sinnoh Moon y lo que es de Pokémon, el trailer ya está hecho. Bueno, ¿pero es un fan tráiler o un tráiler oficial? Yo pensé que era un fan trailer, pero no, no es el trailer oficial. Bueno. Eh, son rumores como de todas las cosas, ¿recuerdas interfiere el rumor sobre el live action de ronnie Kenshin? Ah bueno, sí, cierto, estábamos mencionando la vez pasada que eh, se rumorea que habrá una, <coughs> una versión live action de ronnie Kenshin Y bueno, estamos estamos esperando las noticias oficiales de que se iba a pasar, al igual que estas que para acabar de mencionar, que como día no sabíamos Bueno, muy bien, entonces eh, continuamos... Y mira, bueno, comenzamos con noticias, pero vamos ya oficialmente a oficialmente entrar a la sección de noticias. Que esa ya me hago yo, así que noticias con interfir. 1. Muy bien, entonces eh, vamos a dar unas cuantas noticias tristes primeras para terminar al menos con algo feliz. Bueno, como tal vez algunos de ustedes saben, eh, el, el pasado 24 de agosto murió una leyenda en lo que es el mundo manganime, que fue el señor Satoshi Kon, que murió a la edad de 47 años debido de, de, a un cáncer. A un, realmente no sabemos qué tipo de cáncer era, pero murió de cáncer. Y si ustedes no conocen a Satoshi Kon, tal vez si han visto sus proyectos como Perfect Blue, Paprika, Paranoia Agent y otras series, él fue el, el director de esas series o el creador, no estoy seguro. Él estaba trabajando para un estudio, Madhouse, que ha producido muchos animes, y su fundador, eh, Maruyama Masao, yo a conocer a través de su Twitter del, de la muerte del señor Satoshi, y esperamos que descanse en paz. Además de él, murió otra persona más, que fue el señor Choyuro eh, Yamaguchi que él fue la persona que hizo la, la primera película de Lupin eh, Lupin the Third, o Lupin el tercero que se llama Lupin the Third el castillo de Cagliostro creo que se pronuncia en italiano que él también estuvo estu un tiempo trabajando para Ghibli para el señor eh, eh, Miyazaki él también hizo eh, películas eh, mientras estaba en Ghibli películas como la tumba de las luciérnagas y el famoso viaje de Chihiro Y también una lamentable pérdida. Murió a... Uh, no recuerdo exactamente la edad tampoco que murió. Pero ya estaba un poquito ya en sus en sus años. Y créanlo o no, también alguien más murió. Pero esta persona fue... Ah, no, sí, también. En agosto, el 23 de agosto. Murió el señor eh, Kihashiro Kawamoto. Y él hizo... Eh, ¿Cómo decirlo? Hizo una, una novela clásica. Se llama Romance de los Tres Reinos, que realmente es una versión de un, de un cuento chino. Bueno. Entonces, también era un tiritero. También estuvo haciendo otros proyectos experimentales como Xinjin no Gai y, y Winter Days, que fue una película. Bueno, de hecho, sí, que fue la película que por la que ganó un premio a la animación en el 2003. Y bueno, el mes de agosto fue el mes de luto para grandes estrellas del mundo anime Y esperamos que estas tres personas descansen en paz y que sus eh, aportaciones a la cultura pop japonesa fueron bastante grandes. Mm, es que la pérdida de cualquier vida urbana sea de quien sea siempre es lamentable. Mm -hmm, no, por supuesto. Y, es, y esta es una, una, una de las cosas, uno de los problemas de esta nueva generación de personas que gustan del anime. Porque ahora el anime se está vendiendo mucho, igual también el manga. Pero sus exponentes más famosos están de la edad de 40 años en adelante. Ya se están poniendo muy viejos. Y muy pocos jóvenes, personas de nuestra edad, están entrando en el mundo del manga anime. Porque no está pagando como... Bueno, no está pagando. Realmente no está dando mucho dinero. Anteriormente, y creo que lo mencionamos en un episodio pasado. Esto del, Se puede decir que... En los primeros tiempos realmente no estaban dando mucho dinero el ser un mangaka o ser un productor de serie anime, etc. Ahora, estos jóvenes de ahora quieren lucrarse del anime, pero la cultura japonesa es muy estricta y extraña cuando se trata de negocios. Y tienen un así como un formato diferente al estilo norteamericano de hacer las cosas, así los negocios. Entonces, hasta que esas cosas no cambien, yo creo que no va a haber mucha expansión de talento haciendo manga y haciendo anime a comparación de personas haciendo voces de personajes. Pero eso Sincer Sinceramente, a mi opinión, de que va a haber gente haciendo manga, y va a haberla. Eso nunca va a faltar. El asunto es la calidad de dichos mangas. Uh -huh, uh -huh. Y bueno, vamos a continuar con unas noticias un poquito más felices. Bueno, primeramente, antes que me vaya a olvidar... Feliz cumpleaños a Alex, uno de nuestros oyentes, eh, oriundo también la República Dominicana, un paisano mío, que tiene bastantes semanas haciéndome, felicítame, felicítame, felicítame, y de hecho ya pasó su cumpleaños, así que feliz nuevo cumpleaños a ti Alex, pero como te dije, te felicité, aquí tienes tus felicitaciones, y ahí te di, creo que fueron 30 segundos de fama, así que todos saben quién es Alex, quién es Alex ahora. <risa> Sí, feliz no cumpleaños. Feliz no cumpleaños. Feliz no cumpleaños. A ti, a ti, a ti. Sí. Ya. Y a mí. Y a ti. Oh, y a ti también. <risa> Muy bien. Entonces... ¡Capaz! Eh, y a mí. Feliz oh. No cumpleaños. A todo el mundo. Mm, bueno. Oh, y también muchas gracias a todos los que felicitaron a Suki, Chiro y a mí también. Se agradece. Y para terminar, unas noticias de manga de nuestros queridos amigos allá en España que van a recibir la salida de Soul Eater y Bakuman por fin en español eh, Bakuman va a salir en noviembre durante el, el famoso salón del manga que es la se puede decir la conversión del manga más grande en Barcelona y Soul Eater va a salir ahora en octubre así que grandes noticias para el mundo de, del manga en España unos mangas shonen muy muy esperados allá en Europa Y estas fueron las noticias, noticias con Bueno, señores y señores, habiendo acabado con esas noticias, eh, se preguntarán ¿Cuál es el tema de hoy? Pues, muy bien, el tema del que vamos a hablar hoy es de los Seiyus. Y para la gente que no sepa, los Seiyus son los actores de voz de doblaje. De, no solo de los animes, sino también de películas y de series allá en Japón, así que... Seiyuu son simplemente actores de voz, de doblar. Y empezando con el tema, cabe destacar que, aunque la actuación de voz en Japón ha estado desde el tiempo de la radio, cuando se hacían en radionovela, y con el tiempo se pasó a la pantalla chica, mayormente con las series animadas creadas en este país, fue pues en los años 70, cuando el término Seiyuu entró en el uso popular, gracias en parte a la serie crucero espacial Yamato. Pero es más conocida por la cadena de supermercados también llamada Seiyuu. En una entrevista para el periódico Yomiuri, Terumi Otsu, un agente libre, dijo, desde la explosión de popularidad de Yamato, la palabra Seiyu es instantáneamente reconocida. Antes de eso, actores y actrices que se enseñan más Seiyu se les a preguntar, ¿te refieres a que trabaja para un supermercado Seiyu? No se puede negar que es una historia muy chistosa. <risas> Pero con el tiempo, eh, estas tendencias se han perdido casi su totalidad. Los actores de voz de Japón, a diferencia de otros países, gozan de gran popularidad nacional gracias a la gran gama de programas televisivos que requieren un gran número de actores. Además de actuar como narradores, uh, actores en radio novelas y participar como actores de doblaje para producciones no japonesas, los sellos son contratados extensamente para hacer voces en series de anime o videojuegos. Sellos populares... Eh, ...especialmente las mujeres como Megumi Hayashibara, la voz de Jessie Pokémon... Eh, Rie Gijima, la voz de Edward, de Full Metal Alchemist... ...y Maya Sakamoto, la voz de Sienen... ...Kuroshijushi... ...¿Cómo es que se llama? ...Kuroshitsuji. Ah, Kurooshitsuji, gracias por la aclaración Broken. Usan cantidades ah. de fanáticos internacionales. Algunos fanáticos verán un anime solo por escuchar a Seiyuu particular. Algunos actores de voz... Eh, japoneses han capitalizado su fama para convertirse en cantantes y muchos otros entran como actores de películas o televisión. El término inglés character voice o CV ha sido comúnmente usado desde los años 80 por revistas como Anime y New Type para asociar la voz de. para asociar un actor de voz eh, con un personaje de videojuego o una serie. Los sellos son tan importantes que existe una revista relacionada con la actuación de voz llamada Voice Animash La cual es eh, la que más tiempo dura durado en circulación y donde los futuros actores y pueden aprender más sobre el extenso mundo de la actuación Bueno, es muy interesante eso lo que decís, porque la cuestión del doblaje es una cosa que lo, lo que más me llama la atención a mí Además, yo siempre quise estudiar doblaje, pero bueno, ese es otro tema que vamos a conversar después Todos estos acontecimientos han creado de los actores de voz como íconos de entretenimiento japonés, pero esto no siempre fue el caso Porque en 1925 la compañía de radiodifusión de Tokio, que luego se convertiría en la NHK, comenzó a hacer difusiones de radio. Y en ese mismo año, 12 estudiantes que se estaban especializando en una actuación de voz, se convirtieron en los primeros de actores de voz del Japón cuando la presentación de una radionovela fue difundida. Ellos se referían a sí mismos como Seiju. Pero en estos tiempos el término radioactor era usado por periódicos para referirse a la profesión. Y fue recién bueno, en 1941 cuando la NHK abrió un programa de entretenimiento al público para preparar a actores especializados en radionovelas. Esto se conoció como la Agencia de Entrenamiento para Actores de la NHK y para el 1942 el grupo del drama de la NHK debutó con su primera presentación. Y así fue la segunda vez donde el término seiyu se usó para referirse a los actores Entre sí existen varias teorías de cómo el término seiyuu nació Así que no es una, pero si no hay muchas Una teoría es que... Oh, oihaishi Tokusaburose, ¿sí? un reportero del ya mencionado periódico Yumiuri Creó el término, mientras que otros dicen que la teoría se la dicta que Satsu Ooka un gerente de producción en, e en NHK creó el término. Realmente nadie sabe con actitud quién fue la persona que creó la palabra, pero todos están de acuerdo que llegó para quedarse. Al principio, Seiyu como esos en el grupo de dramas y otros se especializaban en radionovelas. Por lo tanto, con el comienzo de la televisión, el término tomó el significado adicional de alguien que hace doblaje para una serie animada. Aparte de la difusión televisiva, cuando la radio era el medio de comunicación masiva más grande, los actores que tenían papel en radionovelas no estaban sin sofanaticada. Como por ejemplo, podemos hablar de los actores en el grupo de drama de Nagoya, que hacían el papel de los personajes principales, y ellos generalmente recibían muchas, muchas cartas de parte de los fanáticos. También se dice que la primera explosión de Seiyu comenzó en los años 60 durante los primeros días de los comerciales de televisión. En 1961, las cinco compañías de entretenimiento más grandes de Japón durante ese periodo firmaron un acuerdo, el Acuerdo Gosha que causó que el suministro de películas japonesas que se transmitían por los canales se detuvieran casi por completo. Esto dio como resultado que muchas novelas y otro tipo de producciones extranjeras fueron importadas, dobladas y dobladas al japonés para su transmisión en televisión al principio la NHK subtitulada, subtitulaba la mayoría de los de programas extranjeros sin embargo pro, programas doblados al japonés pronto se convertirían en modelo a seguir esto al mismo tiempo incre incrementó la popularidad de los sellos. en el centro de esta primera explosión de talento Están actores como Nachi Nosawa, que ganó popularidad doblando los mismos actores de Hollywood, como Al Pacino y Bruce Willis. El primer programa doblado en Japón fue un episodio de la caricatura Superman, el 9 de octubre de 1955. Durante el final de los años 70, las series animes se hacían más populares y se necesitaba talento para actuar a los personajes masculinos. Akira Camilla, la voz de Kenshiro en el Puño de Estrellas del Norte, o tal vez como algunos de ustedes lo conocen, eh, Hokuto no Ken, la voz de Seiya, el cabeza de Soyaku, que era Toru Furuya, y Toshio Furukawa, la voz de Picoro, entra como Z, se unieron para crear una banda musical, Slapstick, que se presentó en vivo en varios lugares. Muchos otros de ellos lanzaban sus propios álbumes de música, y en el 1979, las primeras revistas dedicadas al anime comenzaron a salir Y el entonces editor jefe de la revista Animage, o Animage, Hideo Ogata, fue el primero en publicar editoriales sobre la transformación de los seiyus a idols. Es el término que se le da a una personalidad en los medios japoneses que está en la televisión y radio. Siguiendo los pasos de Ogata, otras revistas crearon, entre comillas, espacios seiyus en sus publicaciones donde daban información y farántula de los seiyus, así como las celebridades de Hollywood. Así como, para dar una comparación. Esta fue una de las razones principales del por qué fanáticos del anime deseaban ser seiyus. Un incremento masivo de los números de estudiantes en las escuelas de actuación ocurrió a causa de esto y por primera vez seiyus para anime eran jóvenes que crecieron con este deseo a diferencia de los grupos de drama que solo lo hacían como pasatiempo. Esta producción de talento duraría hasta la mitad de los años 80. En el 1989 los seiyus de los 5 personajes principales de la serie Guerrero Samurai que tal vez ustedes lo conocen, que fue la copia barata de Los Caballos Zodíacos, formaron sí. un grupo llamado NG5 o NG5. El grupo se hizo popular al punto de tener un documental especial sobre sus vidas y sus trabajos. La popularidad de NG5 o NG5, sin embargo, no se propagó a otros grupos de sello. Pequeña cotación, eh, no se dice álbumes, se dice álbumes. Discúlpame, lo dije con pronunciación inglesa. <risa> bueno. Está bien, ¿qué importa? Bueno, si sí, era soy una pequeña comparación. Bueno, las explosiones de talento de los 60 y los 70 estuvieron centradas alrededor de los medios como la televisión. En los años 90, una nueva explosión se centró alrededor de... de y de maneras más personales de, y medios más personales de comunicación como programas de radio, más eventos públicos, apariciones en programas de televisión y en internet que dieron paso a la publicación de las primeras revistas especializadas en CD. Voice Unmash y Seiyuu Grand Prix. Los Seiyuu ganaron un sinnúmero de fanáticos gracias a la radio y la cantidad de dinero recaudado con las ventas de CDs en incremento. Conciertos comenzaron a salir en lugares más amplios, cuya explosión trajo auspicios de casas de grabación y grandes sumas de dinero comenzaron a circular. Megumi Miga, y Mari Kokoda son los primeros ejemplos de esta nueva modalidad. Compañías musicales y escuelas de actuación de voz comenzaron a crear nuevas maneras para llevar a jóvenes sellos a una popularidad nacional. En otras palabras, comercializar los sellos, eh, que es lo más posible. A finales de los 90 y siguiendo hasta la actualidad, junto con la tremenda expansión de series animadas y el Internet, más personas entraron a la profesión de sellos y su popularidad se expandió fuera de Japón, o sea, internacionalmente. Bueno, todo esto le estará sonando bueno a muchos que quieren ser Seiyu, bueno, quienes habla quiere ser uno, pero no saben cómo comenzar. Por eso, viendo las carreras de los actores de voces actuales, la mayoría de ellos se hacen famosos siguiendo, a uno de, siguiendo uno de estos caminos. Por lo tanto se puede formar parte de un grupo de drama y ser entrenado en el uso de voz para anunciar en comerciales radiales. Kiyoshi Kabuto. Kiyoshi Kabuto, sí así es. La voz de Kevin Jigger en DJ Greyman. Y Junpei Takiguchi, Taki la voz del gran, patriarca, del gran patriarca de Dragon Ball Z Fueron miembros del grupo de drama de NHK Algunos sellus comenzaron como niños de primaria Que entraron en compañías teatrales juveniles Y, desarrollaron, y así desarrollaron sus habilidades Para entonces entrar como sellu de tiempo completo Luego de graduarse de, de graduarse de la secundaria Creo que eso tendría que haber hecho yo Daisuki Namikawa, la voz de... Ulkiora en Bleach y Akeno, y Akeno Watanabe, la voz de Leo en Pandora Hearts, se incluyen en esta categoría. Existen algunos sellos que tienen su comienzo mientras están en la escuela primaria, como es el caso de Miyu Irino, la voz de Sijoran en Tetsuba Chronicle. A veces actores de teatro, ya sea en la secundaria o en la universidad, son buscados por gente en la industria del anime para convertirlos en sellos. Actores presentándose en teatros pequeños pueden ser encontrados por cazatalentos, trabajando para agencias seiyu como es el caso de Robin Park, la voz de Ken en Digimon O2. Ella fue descubierta por un director de animación que la encontró en una obra teatral de su escuela y decidió darle una oportunidad. Mm, ¡Qué suertuda! También está es el caso de Hitomi Nabatami, la voz de Mikoto Suo en School Rumble, que luego de entrar al club Dorican para Seiyu mostró tanto potencial que se ganó su puesto en la serie MAURAO luego de graduarse de la escuela de entrenamiento para Seiyuu a la cual asistía. Hablando de escuela de entrenamiento, muchos comienzan por las escuelas con la esperanza de poder ser Seiyuu famosos, pero la realidad de las cosas es que pocos de estos llegarán a esta meta, mientras que los demás se rinden o lo hacen de nuevo. Lo mejor es nunca rendirse de seguir. Peleándola. La razón de esto es que las escuelas reciben cientos de estudiantes cada año, y revisar a cada uno de los estudiantes toma mucho tiempo. De los pocos que llegaron a Seiyuu por este medio incluyen a Kaneto Shiosawa, la voz de Mu en Caballeros del Zodíaco, Kikuko Inoue, la voz de Miria en Claymore y la misma Megumi Hayashibara. Algunos talentos jóvenes se convierten en seiyuu luego de ganar un concurso nacional creados por, por revistas o compañías productivas, aunque estos tienen que ir a la escuela de entrenamiento. Ganadores incluyen a Asami Sanada, la voz de Sawako en Keion, on y Miyuki Sawashiro, la voz de Kanan en la serie del mismo nombre. Y luego existen el, aquellos que por obras del destino caen como seiyuu haciendo algo completamente diferente. Como por ejemplo, Noriko Hodaka, la voz de Akane en Band Mil Medio, fue ídol para luego pasar a ser Seiyuu. Eh, otro de estos casos es Yumi Kakasu, la voz de T en Yu-Gi-Oh!, fue reportada en un canal, de un canal de televisión antes de entrar como actriz de voz. Y algunos de los actores de, en la serie original de Power Rangers pasan a ser Seiyu. Las oportunidades para entrar a la carrera son ilimitadas, pero todas, tienen su todas vienen con su grado de dificultad y por eso no tantos llegan a la meta final. El trabajo del Seiyuu tiene varias facetas, además de las que ya mencionamos. Su trabajo principal es hablar un papel y grabarlo. En anime, la prioridad principal del Seiyuu es encajar las líneas del personaje con sus labios para que estos queden con voz natural. Antes de completar la grabación del personaje, hay dos métodos diferentes de pregrabación. En Japón, el método más popular es crear el doblaje después que la animación se haya completado, pero, ya dependiendo del horario de grabación, el doblaje puede ser grabado antes que toda la animación pueda ser concluida. Para poder mantener los límites de presupuesto durante la producción, sellos jóvenes y poco conocidos son usados. Sin embargo, para ovas y producciones dirigidas a los fanáticos de una serie y sus productos, sellos famosos son utilizados como el atractivo de ver la serie. En el caso de novelas, películas, series animadas, documentales y noticias, el doblaje a japonés se requiere tiempos más exactos en relación a lo que pasa en la pantalla. El volumen de la pista en el idioma original es reducido, dejando un sonido bajo o, en muchos de los casos, ningún tipo de sonido a excepción de las pistas como la música de fondo, Y efectos especiales. Doblajes son usados mayormente. Para noticias y novelas extranjeras. Y al igual que el doblaje. Español o latino. Se hace un casting. Es decir se buscan personas para ponerlas en el elenco. Para buscar la voz correcta. Para cada personaje. A diferencia del anime y el doblaje. Las pistas de voces para videojuegos son grabadas. Separadas del desarrollo del juego. Por la manera en que. Cada voz individual. Es grabada y usada. Dependiendo del progreso del jugador. Es típico que un seiyu use un libreto solo con las líneas de ese personaje y encaje su voz con el movimiento de los labios del personaje. Por esta razón, muchos seiyus colaborando en una producción nunca se han visto en persona. El grado de popularidad puede formar parte en la búsqueda de sellos usados, pero es posible negociar varias tarifas cuando el cliente busca un elenco en particular, con una radio, novela o drama subido. Existe más libertad dada para hacer voces ya que no hay necesidad de doblar o desincronizar las palabras del personaje. Por esta razón, la interpretación particular del sello en un acto o su habilidad de actuación son considerados. Si el drama está basado en un anime o un manga, entonces los sellos de la serie son usados. Los sellos comúnmente son comúnmente usados como narradores para comerciales de radio y televisión, programas de radio y televisión, noticiario y cualquier otra forma de medio donde se utiliza un actor de voz para clarificar de qué se trata el programa. Aunque la narración cae en una de las áreas de experiencia de los sellos, no es raro ver actores populares, talentos jóvenes o anunciadores siendo escogidos en su lugar. Las ganancias son proporcionales a la popularidad de la persona empleada y los veteranos son preferidos usualmente para este trabajo por el alto de nivel de actuación que se necesita. Los candidatos requieren enviar una muestra como demostración y esta forma parte de esta forma parte grande del proceso de pues, selección, pues. Como muchos saben, algunos sellos entran a la rama del canto, sacando álbums, álbumes y convirtiéndose en, en cantantes de tiempo completo. Se ha hecho común que a veces el seiyuu cante la canción de opening y ending de la serie donde estarán participando, además de sacar CDs con el nombre del personaje en lugar de usar el nombre real. A veces el estilo de canto de un personaje de anime es bastante diferente al seiyuu y pistas cantadas con el estilo del personaje a menudo se incluyen en CDs que el seiyuu lanza en su propio nombre. Esto hizo el canto una actividad central para muchos sellos, especialmente los que hacen doblaje de personajes de anime. Las limitaciones impuestas a sellos cantantes por sus compañías de grabación también son menos estrictas que las impuestas a los cantantes regulares. Esto permite al sello lanzar CDs con el nombre de su personaje con diferentes empresas. Inclusive programas de radio se amplían aún más la popularidad del sello, algunos siendo transmitidos durante por más de 10 años debido a su popularidad entre los aficionados, que consideran que las conversaciones de radio es como una forma de conocer a los ellos como los seres humanos en lugar de las voces solo para los personajes que los interpretan. Debido a los bajos costos y el aumento en el número de oyentes, cada vez más de estos programas de radio se encuentran alojados en el internet. Otras formas de trabajo pueden incluir teatro, marionetas, anunciador de supermercados, anunciador de lucha libre, hasta haciendo anuncios para tus trenes. Faltó que también hacen anuncios para propagandas de Sprayet. Bueno, es lo mismo. Las relaciones entre seiyuu y la música, y el cine y las compañías de anime en Japón están reguladas por agencias de manejo de seiyuu, cada una con su especialización. A cambio de una cuota de sello. Estos se encargan de los asuntos de negocios y las promociones de ventas. Estas agencias también pueden actuar como un puente entre las empresas de entretenimiento y las agencias privadas donde los sellos pueden estar afiliados. A veces los productores dejan a las agencias contratar sellos para roles menores o manejar su horario. Sellos para papel de niños o a veces son seleccionados de reconocidas compañías teatrales de menores, como la compañía de Himabari... En la mayoría de los casos, como en otros países, mujeres adultas hacen la voz de niños, como la voz de Bart Simpson. Cabe destacar que existe una diferencia entre actores y sello. Inicialmente, el doblaje y la creación de pistas de voz eran hechos por un actor que, usaba solamente, su, que usa, usaba solamente su voz. Cuando hacían este tipo de trabajo, se conocían como actores de voz. Por conveniencia, el término se acortó para crear una nueva palabra usando el primer y último kanji que compone la palabra seiyu. Solo fue hasta que después de la explosión de talentos que la palabra se hizo conocida. Por esta razón, actores viejos sienten molestia cuando son llamados seiyus porque durante su tiempo la palabra tenía un significado diferente y a veces degradante. Chikao Tsuka, uno de los primeros actores de voz del Japón, Dijo en una entrevista para la revista Animash, «Somos actores. Aunque una presentación solo requiere el uso de la voz, seguimos siendo actores. Así que es incorrecto referirse a nosotros solo como actores de voz, ¿cierto?» Él estaba opuesto a esta nueva moda de que separaran a los actores y a los sellos, aún en la presencia de sellos famosos como Genso Wakam Yama, la voz japonesa de Indiana Jones, que aprendió como actor usando solamente su voz. Y nunca ha puesto un pie en el escenario. Existen tres factores que diferencian a los actores de los seiyus. Los agentes que usan la popularidad de la televisión cuando solo se transmitían programas extranjeros. Y el extenso trabajo que hacen en series anime que produjo una gran ola de talento joven que también querían ser seiyu en lugar de actores. Muchos de nosotros nos hemos preguntado ¿Cuál es la diferencia entre un seiyu y un actor de doblaje? La respuesta es que no existe ninguna diferencia más que el título que ambos actores usan. Un seiyuu hace las voces para los personajes de una serie original de Japón, mientras que el actor de doblaje hace la voz para el personaje de esta serie, pero en otro idioma y con el trabajo de que su voz encaje con el movimiento de los labios del personaje. Al igual que los seiyuu, los actores de doblaje latino, en especial los mexicanos, hacen obras de teatro, comerciales de televisión y novelas, La única diferencia es que los actores de doblaje, de doblaje no tienen tanta fama como sus contrapartes, contrapartes japonesas, y eso es bastante triste. Hablando de algunos sellos, mencionaremos las personas que hacen las voces en Japón de nuestros personajes favoritos. No vamos a mencionar todos, pero vamos a mencionar solamente algunos. Como por ejemplo, la voz de Naruto Uzumaki es hecha, es hecha por Junko Yunk Takeuchi, que también da vida a Gon de Cazador X. Merabi de Metabot, Bots, Mokuba de Yu-Gi-Oh y Lambo de Hitman Reborn. También es, tenemos a Noriaki Sugiyama su que provee la voz de Sasuke Uchiha en, obviamente Naruto, Uryu Ishida en Bleach, Rebuild en Code Geass y Shiro Emilia en, en Fate Stay Night. El famoso Kakashi Hata que es interpretado por Kazuhiko Inoue, que de igual manera hace la voz de Muramasa en Samurai Tipo Kyo, y Anthony de Candy Candy, que tal vez muchos de ustedes conocen. Luego está Junko Minagawa, que ha hecho la voz de Ryoma Echisen en El Príncipe del Tenis, Cornelia en Go Geass, Riksuka de Loveless y Os de Pandora Hearts. Ayako Kawasumi es la voz de Alice también en Pandora Hearts, y otros personajes como Fu de, de Samurai Champloo, Shizuru de Kanokon, Miyuri Tsujido de Sikon no Quaiser y Saber de Facing Night, que es uno de mis personajes favoritos de la serie. La voz de Ichigo, Ichigo Kurosaki de Bleach, es interpretada por Masakazu Morita, de 37 años, también ha personificado a Maeda de Sengoku Basara, Tower Ball, en la obra de Dragon Ball Z, de Goku y sus amigos regresan, Kazuki Rara de Kirin no Korda o la Cuerda de Oro, seguía de los Cabellos Zodiacos en la Saga de Hades. Tidus de Final Fantasy X y traduce a Troy de Haskell Musical. Mayumi Tanaka interpreta la voz de Luffy en One Piece, Krillin en Dragon Ball o en Manjuju Taishi en Blackjack, Kaname, eh, Kanake Kirishima en Sakura Wars, entre otros. Son muchos los Seiyus famosos que no se mencionaron, pero esto es, esto es para mostrar muchas de las voces de nuestros personajes favoritos son interpretados por los mismos actores y ni siquiera lo sabemos. Los Seiyus son tan famosos que tienen su propio Oscar, que son llamados los premios Seiyu, que se celebran cada año desde su introducción en el 2007. Estos premios condecoran los talentos Seiyus del año en varias categorías como Mejor Actor o Actriz de Personaje Principal, Mejor Actor o Actriz de Personaje Secundario, Mejor interpretación, mejor novato del año, mejor personalidad, entre otras categorías. En estos momentos donde la animación japonesa cuenta con una gran gama de actores y un gran prestigio, y también con una gran cantidad, can, perdón, gran cantidad de material cada año, los sellos son el símbolo de la industria y, a diferencia de otros países, son acá más reconocidos mientras nuestros actores de voz fueron escondidos por las compañías hasta que el internet los sacó a la luz, gracias a las convenciones. Ya sea haciendo voces, cantando, haciendo radio o estar en la televisión, ser Seiyuu es un gran honor y un fuerte trabajo. Y muy bien, ya con eso que acabo de decir terminamos el tema, así que vamos a entrar a opiniones. Así que Chiro, comienza a leer. Pa, pa, para, pa. Bueno, eh, no sé qué tanta opinión dar sobre el tema porque realmente yo no estoy muy versado en lo que es el tema del sello tan simplemente cosas como decir de que parece un trabajo divertido, ¿saben? es decir, parece que... bueno, no sé si las personas que se dedican a esto profesionalmente se divierten pero al menos yo sí si me, si me podría divertir eh, por, y con lo que se refiere a, propiamente a los de voz japoneses mi ídola es definitivamente Ikue Otani que le hace voces a tantos personajes es decir Ella es la famosa Pikachu, es ya le hace la voz a Pikachu en Pokémon. Y no solo a Pikachu en Pokémon. Le hace voz a Rita en de Nadia de Mañana, a Nina de Astroboy, a Jiromaru de Basuko Kyodai, a Senai de Banner of the Stars, Mitsuhiko de Case Close, Mashi de DNA2, a Obiru en Flip Detective del Tiempo. Eh, Edison de Gulliver Boy Oshare-Shan de Hamtaro eh, A Koryu de Inuyasha A Gash de Konjiki no Gash Roy, A Konohamaru de Naruto Boomi de Nightwalker Sora de Oh My Goddess eh, A Chopper y a Sandy de Niren One Piece También le hace voz a otros Pokémon además de Pikachu como Corsola, Alman Jr y Glameo, eh, A Gira de Slayers eh, A tres personajes intensos de anime, eh, A Rio en Two Heart a ah, Sien en Tokyo Underground a Merle de la visión de Skaplone a Masaori, a Natsumiko de Juju Hakusho y mejor paro porque si no nunca termino eh, el caso es de que cuando uno es como lo que dijimos en el episodio cuando uno que sigue estando en serio así como yo eh, uno se termina aprendiendo todas estas cosas así que quisiera decir que es normal pero no sé si de verdad sea normal y bueno eh, en conclusión Eh, el trabajo de Seiju parece un trabajo divertido y si, sí, adora el Cueo o Tani Ah, ¿puedo opinar yo ahora? Sí, eso tú no, Pat, comienzale, eh, Bueno, yo me opino Esto era una cuestión de Seiju, la verdad es no lo conocía como ese tema, bueno... Pero del japonés pero lo veía como más el tema del doblaje en lo cual sí eh, creo que me voy a sentir consentida en eso porque él lo he practicado el doblaje siempre quería hacer doblaje desde chica siempre me gustó un montón y siempre en la carrera tuve en la carrera que bueno que estaba practicando ya en la carrera de locución uno tiene doblaje y era por la, por la más razón de que seguía la carrera esta porque me encantaba y es es muy bueno hacer doblaje la verdad es muy divertido A veces bastante tedioso por ahí cuando te cortan Porque estás haciendo un un discurso Depende del personaje que hagas y O de los comerciales, es cierto A veces te das para los comerciales de sprayjet Yo estoy hablando todo en lo que es cuestión latina Pero... Y te cortan y te cortan Y dicen, no, tenemos que volver a hacerlo de nuevo Y volver a hacerlo de nuevo Pero es entretenido si te gusta Si realmente te gusta no te, Nunca te parece aburrido Siempre te parece... Fantástico Y siempre Entre más voces puedas hacer Mejor Lo que es sí, que es muy A veces Por ahí Exigente De los que son Productores de doblaje Es que te salga En la cuestión Que es latino A practicar bien El castellano neutro Y esto es digamos, Un consejo Para todos Aquellos que quieran Practicar doblaje Es, es sí es un trabajo Bastante difícil Pero si uno lo no sabe hacer muy bien Conozco que sé Conozco gente Que hace muy buenos doblajes Se paga muy bien Muy bien Especialmente eh, hay muchos Bueno México es la capital central El país central donde se hacen todos los doblajes Pero también en Argentina También hay muchos lugares Especialmente en Buenos Aires Hay muchos bares donde se puede hacer carreras de doblaje Pero para todos aquellos que se quieren Iniciar de actores de doblaje Es cuestión de que tenés que ponerte todos los días A que te salga el castellano neutro Para quitar el acento que uno tiene De cada país De natal si Que si uno va a hacer un debut O va a hacer, va a debut o se va a presentar un casting Hay que saber ir bien seguro Porque no creo que todas las empresas sean iguales Pero seguro que debe ser, debe ser cierto Si lo el productor te ve de que no sos bueno Va a ser muy difícil de conseguir que consigas trabajo en otras empresas Porque están todas las empresas conectadas Pero yo digo que Ah, hay que seguir peleando nada. y si yo nunca me he presentado a un casting pero he hecho algunos doblajes simplemente para otras personas que han necesitado en cuestiones de tareas a ser productores yo creo que las voces de, de, de neutros y de doblaje la que más me gusta es creo que me gusta la voz de Patricia Acevedo quien hace la voz de Siglo Mundo, es Serena, y hace también la voz de Lisa Simpson y ya otras muchas voces pero creo que es una de las voces que más me gusta Bueno, gracias. Eh, bueno, ¿qué puedo decir de este tema? La verdad Pues en primera, admiro mucho a los Seiyuu porque es un trabajo, además de ser bastante interesante, es un trabajo pesado porque pues, no, no me quiero imaginar las horas que se han de pasar haciendo, tratando de interpretar a un personaje, aunque yo creo que algunos los que ya tienen experiencia saben lo que es, pero, de todos modos, yo siento que es un trabajo eh, bastante pesado, pero aún así es muy gratificante, porque ver la cantidad de fans que uno tiene para cuando ven el resultado en un, en un anime o en una película, pues, la verdad que dicen, pues, el trabajo valió la pena. Pues, ¿Qué más decir si no? Es un trabajo bastante eh, interesante y entretenido Y es divertido de que va, ves un anime y dices Oh, yo conozco esta voz, yo conozco esta voz ya te pones a investigar de que Oh, también, le hizo, eh, también me hizo la voz de, de alguien en otro anime Entonces es bastante divertido estar tratando de identificar a las voces Y también hablando de los actores de doblaje, me, latinos También yo siendo, aparte de apoyar mucho a los sellos, también apoyar mucho a los doblajes, al do, doblaje latinoamericano. Que la verdad también merecen su, su respeto y admiración porque no es un trabajo fácil tampoco tratar de interpretar a un personaje y que la voz quede. Ya que muchos fan, fans digan que no, que la voz no me guste, eso ya es otra cosa, pero también es un es un, un trabajo que también se debería de admirar eh, y pues ya hablando de seiyus que a mí me gustan traba su trabajo eh, primeramente eh, mi lista es algo larga así que <risa> bueno seré corta este, primeramente está Jun Fukuyama ese hombre ese hombre wow que tiene una voz sexy <risa> y ese hombre es mío eh, aparte Eh, sí. Así que ya saben, ya lo aparté. Bueno. Y un Fukuyama que le hace la voz a Grell en Kurochitsuki. Y claro, también a Lelouch en Geass Que la verdad dices, que cuando me di cuenta que le hacía la voz a la misma persona de esta como que... ¿oh? Porque si ven la voz de Leluch así de muy príncipe, muy, muy... Educado y todo eso Y Grel todo completamente lo contrario Este Shinigami bastante Hiperactivo, pero Ahí te das cuenta la La calidad de doblaje que tiene este hombre uh, También, claro Admiro a Megumi Hayashibara A Maya, Sha Maya Sakamoto Este A Hiroshi Kamya, que hace la voz De Isaya En Durarara Uh, también Daisuke Ono que hace la voz de Shitsu Shiso en Dura Rara y Butler en Koro ni Kukoroni um, Kazuya Nakai que hace la voz de Date Masamune en Seng Sengoku Basara También Junko uh, Minagawa que hace la voz de Oz Pandora Hearts y Cornelia Kugeas Ayako Kawasumi la voz de Alice en Pandora Hearts Toriumi Housuke, eh, Gilbert o Raven en Pandora Hearts, y Akira Ashida, que también tiene una voz muy sexy, <risa> Brake eh, y Emily de Pandora Hearts, y como conclusión, los Seiyus de verdad es que son impresionantes, admiro mucho su trabajo, y la verdad que si me encuentro con uno frente a, acá, este, frente, a frente, es como que me quita el sombrero, y si es Jun Fukuyama me le tiro encima. Dios mío, creo que controlas tus hormonas, mujer Con, controlas tus Por favor, por favor, este es un programa para... Todo La gente va a escuchar esto, por favor Bueno, que lo escuchen, pero te controlas que lo, escuchen, que lo escuchen, que sepan que no es mío <risa> Muy bien, entonces ya para concluir, ya dar mi opinión Es increíble como muchos de nosotros no nos damos cuenta de las tantas voces que ofrece los seyuu Yo no sabía que la persona que le hace la voz a Uryu en Bleach es la misma persona que le hace la voz a Sasuke y Naruto. Aunque ahora que lo pienso mejor, tienen una voz algo similar. Está más que claro que los actores de voz japoneses son los más queridos, los más famosos, los más respetados en su tierra. Y con el asa de la animación nacional, más y más personas entrarán en la industria tal vez sin la dicha de saborear el triunfo. Pero sin el miedo a lo que pueda pasar. Conocer la historia de la palabra seiyuu es algo muy interesante que no sabía anteriormente, por cierto. Ni siquiera que existía una cadena de supermercados con ese nombre. Y me pregunto cómo es ahora que la palabra tiene un doble significado. Me imagino que ahora tienes que decir, mmm, fue al supermercado seiyuu, en lugar de decir, fui a un sello o algo así. Es que, <risa> digo yo, es increíble cómo muchas personas eh, entran al trabajo de seiyuu, seiyu, a veces sin tener la intención de hacerlo o por medios no generales como escuchar tu voz en una estación de tren y que un cazatalentos te reclute o que ganes un concurso de talento, como mencionamos, o cosas así. De mis series favoritos deberían estar Ryotaru Kyo, Ayu por su interpretación de Byakuya en Bleach, Ryo Honikawa en la voz de Shun de Andrómeda o Vegeta de Dragon Ball Z, y Fumiko Orikasa que hace la voz de Ryuka en Bleach, Rika en Digimon y Saorikido en el... Oscar. Y qué gracioso como es que Ryo Horikawa le hace la voz a Shun, que es algo, que saben, bien afeminado y le hace la voz a Vegeta, un tipo bien, así como, bien machote así como que... Bueno, me... bueno, sí, macho. exactamente. Bueno, bueno. Interfield, ¿qué puedo decirte? Una mujer de 40 años le hace la voz a Goku en Dragon Ball. Buen punto. <risa> Oh, olvidaba, olvidaba. Hay otro, otro actor. Yo no conozco seis de japoneses, pero solo latinos es este, este este hombre que tiene la voz más hermosa que he escuchado en mi vida y que la escuchas escucha en propagandas comerciales, eh, Fernando Solís. Qué increíblemente es es chileno, Pero cuando ahora cuando una hace su doblaje es wow, oh, por Dios. Eres eres sexy eres. Wow. Aquella mujeres se han desatado. Sí, Dios mío, como que la, la voz del hombre la, la, les pone las hormonas a, a mil por hora. Ay, Dios mío. Ah, oh, pero Fernando Solís tiene una voz hermosísima. No sé, ¿por qué no te casas con su voz? Si es posible. Ah, si, no, ojalá, ojalá pudiera, ojalá pudiera hacerlo. Bueno, señores, y ahora que hemos concluido con el tema, ahora vamos a unos cortes mientras volvemos después. ¿Estás aburrido? ¿No tienes nada que escuchar? ¿Cansado de que tu mamá te llame otaku todo el día? ¿De aprenderte el Dragon Ball rap? Mándale un kamehameha a tus problemas. Nosotros tenemos tu solución. Yukirianos Podcast Dragon Ball, ahora en CD. Olvídate de tus viejos audiocuentos. ¿Qué esperas? Como oferta introductoria Llévate el CD Yukirianos Podcast Dragon Ball y como regalo el DVD Matando a un Villano en 100 capítulos por Goku y Vegeta, solo por $999 pesos. Pero espera, eso no es todo, además te incluimos la revista Chicas del Maestro Roshi, todo por solo $999 pesos. Y si eres uno de los primeros en llamar, te obsequiaremos un kit de maquillaje marca Namekusein que incluye el libro Píntatelo con Picoro. Satisfacción garantizada Si no te gusta te regresamos tu dinero Y te quedas con los productos Solo tendrás que llenar unos pequeños formularios de rutina No te compliques Nosotros lo leemos por ti Yukirenos Podcast Dragon Ball Más DVD Goku Vegeta Revista Chicas de Maestro Roshi Kit de maquillaje con libro de pícoro Por solo 999 pesos Llama ya, las mangostas te están esperando No incluye gastos de envío Bueno, damas y caballeros, niños, niños, gente uh, de todas las edades, otakus y otakas. Ay, Dios mío, sí. Debería dejar de verdad, de verdad debería dejar esos término, suena muy feo. Ahora vamos a entrar a en nuestra sección de mensajes. You've got mail. Y para leer el primer mensaje, aquí está. Hola, ¡wow, super genial el episodio! Caíta feliz. Me encantó. A mí en lo personal, me gusta más la animación oriental. A pesar de tener menos presupuesto eso es súper genial Es súper genial, claro Además que los tramas son muy lindos No niego que hay animaciones occidentales Que igual son bonitos Pero la mayoría trata de violencia y tonterías Aunque es bueno reír un ratito XDDDD. En fin, de maravilla chicos Hasta el próximo episodio Nota ¡Yay! Gracias Interfib Uno por leer mis comentarios anteriores. <risa> me encantó tu forma de el mensaje, ya se me olvidó la palabra. Ay, mío, sí. Bueno, ahí sí. le dio risa a la, la audiencia que se estaba riendo ahora mismo como el loco de... oh, oh, oh, oh. <risa> Dudo que sí, dudo que el chico haya hablado así, pero bueno. A ver si sí, acá hay otro mensajito, a ver, se lo vamos ya que. Shiro lo hizo en su forma payasesca, yo lo voy a hacer en forma <coughs> neutra, a ver si nos sale, ya que estamos hablando con el doblaje. Me encantó el episodio, se establecieron muy buenos puntos de verdad que cada animación tiene lo suyo, y cada cual tiene su competencia en sus respectivos continentes. Yo, yo soy amante de la animación oriental, pero reconozco que de este lado del mundo hay algunos que me llaman la atención como Spider-Man que es mi personaje occidental favorito de todos los tiempos. Gracias por el episodio y espero una segunda parte de esto algún día. Sigan con el buen trabajo. Eso salió muy extraño. Sí, sí, como que salió... Sí, sí. no, no, no, sé, no sé cómo explicarlo. ¿Deberíamos sacar una segunda parte ahora que lo dice este comentario? Oh, sí. bueno, sí, segunda parte del, del episodio anterior sobre la animación. La secuela. El Exactamente, regreso. eso de animación occidental y eh. animación oriental. Por cierto, puedo hacer una una pequeña acotación curiosa antes de que sigamos con el episodio. Sí, por sesión? favor, adelante. El episodio anterior de, de la animación occidental versus la oriental tuvo más descargas que el episodio. Entre... Ay sí, tienes razón. Me estaba fijando de eso. Sí, es cierto. Eh, para ustedes los oyentes... bueno, si, está, si están escuchando directamente en nuestra página de spanishradio.maypocas.com se darán cuenta que el episodio que está bajito de animación occidental contra oriental ha tenido más descargas que nuestro episodio de Hentai. O sea, que el episodio de Hentai nos dio más publicidad, más fama, un empujón mm, o algo. Bueno, sí, sí, pero bueno, eh, gracias a todos los que están descargando el episodio. Muy en Broken, Hasta adelante. Gracias. Bueno, aquí nuestro siguiente, eh, nuestro siguiente comentario es... Felicidades a los que cumplen años de Hispanime Radio. Con relación al tema, yo no estoy viendo animaciones gringas... Como las de Hanna, Barbera, He-Man, los Thundercats, Superman, Batman, etc. Pero desde que vi Caballeros del Zodíaco me llamó la atención que eran diferentes a las que conocía y me interesó. Y después me enteré que eran japonesas Y desde ahí me volví fan del anime, el cual me gusta más por su historia. Que cabe destacar, resaltar que series como Naruto, One Piece y Bleach ya no las veo. Ya que nunca tienen fin, por lo que en ese caso se vuelven pediosos, aburridas y, y con bastante relleno en eso estoy de acuerdo <risa> pero las demás series del anime me entretienen y divierten bueno gracias Anónimo por sus comentarios y vamos a leer nuestro último comentario barra mensaje y dice, aquí reportándome de nuevo entonces me imagino que es una persona que ya ha comentado antes, ahora sí he podido comentar en dos podcast seguidos qué milagro, aunque ya muchos lo dijeron, muy buen podcast Se pasan muy rápido, las fases típicas, pero ciertas. Sigan así, ya quiero que salga el otro, es decir, este. Son geniales. Luego me dan ataques de risa. Bueno, yo prefiero la animación oriental. Hay muchas series orientales que la verdad no tienen mucho sentido, pero bueno, también tienen buenos programas. Bueno, un comentario rápido porque, cough, cough tengo que hacer a cough, cough. Vamos, vamos, todos vamos todos comenten, ven, háganle caso a esta persona que está comentando, vamos, todos comenten, no es difícil, lo dice quien se, lo dice quien de puro milagro comenta, prometo instruirme en el arte de comentar, posata, digo de luto por One Manga, sí, porque todavía nosotros estamos de luto por One Manga, sí. porque se perdió un, un gran sitio internet, y ahora todos están inmigrando a, a Manga Stream, Y bueno, en todo caso, esa fue nuestra sesión de correos. You got mail. Bueno, y ya al fin, después de tres episodios, voy a decir mi sección. Si creen que saben mucho del anime, pues aquí están los hechos. <risa> <risa> ¿Sabían que la primera persona en ganar un premio Seiyu fue, obviamente, mi amor, Jun Fukuyama por su papel de Leluch en Jupiter? Mm. No, no lo sabía. La verdad es también no lo sé. Como dije, no estoy muy versado En el mundo de los así que no hay que la no sorpresa. Pues ya lo saben. Yay! June! Love love oh my god, Está <risa> tónico de. Ya me imagino, está, está ahí eh broken entre en, en, en la multitud y viene caminando Jun y está de que Jun el I love you! Y viene y le tira le, le, le tira las pantaletas. Se entonces, le tira la pierna, Le da las pantaletas, <risa> oh, niño, lo, el sostén a ver alguna ropa interior para abajo claro, claro, claro. <risa> y luego viene Jung la ve eso, eso y como muy que atado, muy <risa> sucio. Eso, eso sí no lo haría creerme sí, no Uno no nunca sabe eso es muy sucio bueno, muy sucio. bueno pero, no, no, no, no, verdad. hablas de con una pasión y con, una, y con un interés que cualquiera podía creer sí. cosas pero, pero, pero se creo. llama moderación, ah, moderación. Bueno, sí, claro, no tuviste mucha moderación, que digamos, cuando hablaste de él... Eh... Bueno, fue pues porque me emocioné, pero no voy a andar aventando mi sostén a alguien, por favor. <risa> capaz que te quedas pegada a él, como sí. los perros. okay cambiando de tema, continúo, creo <risa> que... ¿okay? Ya, continuando. ¿Sabían que en Japón es el país con mayor número de escuelas de actuación para convertirse en actor Luego de, de todo esto que hablamos, ¿Sí seguro se? que sí. Si sea que no me sorprende. Pues no, y además el número no les hace sorprender tampoco, ya que existen unas 130 treinta escuelas en todo el país. ¿Por qué van a ser más? Sí, yo, yo me Sí, o algo así, muchas, pero bueno. Ajá. La verdad es que no sorprende, la verdad. Continuando. ¿Sabía que Japón crea más del 60% de las series de las series animadas transmitidas en todo el mundo? Pues claro, Japón. Dios. la mayoría de las cosas que nosotros <risa> siempre vemos que están saliendo son anime más que cosas occidentales esto genera que más personas puedan entrar a la profesión de actor de voz así que no importa sigan creando anime <risa> por más que sí, tengan no problemas sabían que es posible que un extranjero pueda ser un actor de voz en Japón ay dios mío Pat aquí Ay, ay, ay, bueno. ay eso, eso, no, eso bueno. no lo sabía bueno eso sí me sorprende considerando que los japoneses solo nos ven como sucias es bueno para es, para ahí tienes eh, tú luz de esperanza sí, sí, eso todo, te... ay qué suerte, ay, qué ver, buena, Okay, no que okay, okay, ahora dile cómo ya se puede hacer convertir en eso. Bueno, pues, aunque es muy poco probable que no me importa. los contraten para hacer voces de personajes, los actores de voz extranjeros son usados mayormente como narradores de comerciales, videos, cursos para aprender sí. idiomas, etcétera. La mala noticia ay. es que la visa de trabajo Debe ser sacada por el actor y no es auspiciada por tu. Ah. Ah. Okay. Oh, wow, wow, pero no me importa. Yo, yo, yo voy a hacer lo que yo quiera hacer y sin más vale que los japoneses me contraten y yo voy a no voy a hacer propaganda de España. Voy a salir okay. ahí, aunque sea para hentai Vamos, bueno. aunque sea un. Ah, ah, listo. <risa> Bueno, sigo diciendo que me sorprende bastante, siendo que los japoneses nos ven como muy malos ojos, diciendo que nosotros somos sucios Bueno, qué puedo decirte Shiro, eh, los extranjeros que han ido ya nos han dado nosotros una mala cara al frente de los japoneses, así que hay que entender su punto de vista. La verdad es que no puedo entender un punto de vista de gente que ve a otro como si de Corea extranjera. Al igual que no puedo entender el odio que se tiene en China, Japón y Corea, pero bueno, mm. eso ya es otra historia. Otra cosa más, yo también quiero hacer una pequeña acotación porque no van a vernos mal a nosotros Por lo menos acá en Argentina Si acá, por ejemplo, acá en Buenos Aires Está lleno de, de orientales Increíble, parece que fuera Jap Parece que fuera otro país en Argentina Está lleno sí. de orientales Bueno, tu país, el mío Coreanos sí, el, no, no, Todos nuestros países así están llenos que. siempre de chinos eh, Mayormente entonces. Sí, pero así que no sé Que nos ven mal a nosotros Yo tendría que vernos malos a ellos Y sí, si, sí, bueno, habla en ah, español. para que tú veas cómo son <risas> las cosas. Así. Ah, sí. Con esto concluimos. Y bueno, generalmente en esta es la ocasión cuando me preguntan a mí oye, Interfi, ¿qué vamos a hablar? Pero realmente hoy no tengo muchas ideas hoy de qué vamos a conversar, así que le voy a dar la palabra a ti, a Chiro. Así que, Chiro, ¿qué vamos a hablar en el próximo episodio número 17 del podcast? Muy buena pregunta, Interfi. Bueno, Considerando que estamos en las vísperas del décimo aniversario de la mascota oficial de la tienda Anime, eh, Anime Tension, conocido por apariciones en la serie de Lucky Star, y en las vísperas del 15 aniversario del Shine Made in Project, el próximo episodio hablaremos sobre un fenómeno que se ha esparcido en Japón como la plaga y que se ha convertido en una verdadera franquicia con el mayor número de fandom, fan art, fandu, fansu. Bueno, FanDue, FanDue, no sé, pero el mayor número de cosas hechas por fans que existen en Japón. Hablo de nada más y nada menos que el Train Made in Project Toho. En otras palabras, vamos a hablar de Toho en el próximo episodio, ¿cierto, ¿sí, Chiro? Exactamente, Into Toho. Perfecto. Prepárense para escuchar muchas cosas de un tema que tal vez muchos de ustedes no conocen, pero créanme, que luego de lo que Chiro me habló, un poquito que me habló de, de Toho, es muy interesante. Y muy bien, creo que con esto que hemos dicho... Eh, nos despedimos en este episodio número 15 de Spanish Radio Recordándoles a todos Que como bueno como Suki no está aquí pues Ya saben, por favor comenten Dejen un comentario al menos de tres líneas, no le cuesta nada Digo, yo sé que no lo con la misma fuerza que ella lo hace Pero es que no quiero gritar <risa> <risa> y, ella, es que ya y es tarde interferiendo Exactamente, y es tarde Pero allá ella le sale mejor que a mí Obviamente Pero un, por favor. Hola, un hola, buen podcast Nos basta Sí, por favor, eso También Antes de nada, vamos a dejar una noticia. Eh, recientemente, mi querido Chiro me había recomendado un juego eh, que es una novela visual que, es, que está para PC y también para I iPhone o iPad Touch, conocida como Ripples. Entonces, uh, Chiro, tú que fuiste la persona que me introdujo al tema, ¿pues ¿qué tal si tú lo mencionas? Ah bueno, eh, de verdad les recomiendo que descarguen Ripples, eh, es una novela visual. Dura como 15 minutos y de verdad de, Deja un bonito mensaje Y va a ser una experiencia que no lo va a defraudar Créanme que Deja un muy bonito mensaje Con esos 15 minutos que el, el juego les da Les va a bastar y van a querer más Porque ahora mismo estamos esperando una expansión Que esperamos que salga pronto Y muy bien, creo que con esto hemos finalizado Un gran episodio más de Hispanima Radio Dándole nuevamente Gracias a Pat por Aquí estar mm. como... Nuestra nueva integrante y esperamos escuchar oh, un poquito gracias. más de tu bella voz aquí. Oh, gracias por decirme que tengo una buena voz. Ahora sí. va a venir una bruja y me la va a robar. Oh. Ah, bueno, puede que no puede que sí. ¿Quién sabe? Tal vez te va a salir como Doro tiene en el Mago de Oz. O como Sirenita lo que sea. Claro, ahí tienes tu bello público ahí dándote el, el Ay, aplauso. Ay, gracias público. Yo sé que me aman. No se olviden de mí. Bueno, señores, entonces... Con esto concluimos, recuerden que en el próximo episodio vamos a hablar del Shade Maiden Project. Y muy bien, este vamos a hacer ya conclus eh, no, eh, despedidas, así que este es Interfer 1. ¿Broken Star? Eh, bueno, adiós a todos, yo soy Patti y gracias por darme la bienvenida a este nuevo podcast. Gracias. Considerando los especiales que nos ustedes son para nosotros, porque nos enseñaron qué tan importante es nuestra labor, que esto... Va a durarnos todo lo que podamos disfrutarlo, porque siempre nos ayudan a cumplir con esto que siempre hemos querido hacer, con esto que siempre nos apasiona hacerlo, por, no solo nos, no por nosotros, sino para ustedes, siempre están en nuestros corazones, es una cosa que no es difícil de hacer, ya que lo disfrutamos haciendo esto para ustedes cómo queríamos agradecerle, cómo podríamos decir en pocas palabras lo que sentimos al saber que tantas personas nos escuchan y que le llevamos alegría a tantas personas al hacer esto. Y con esto digo, Caselo Chiro se despide diciendo paz, amor, adiós a todos y espero que sigan disfrutando nuestro podcast por mucho tiempo. Wow, muy épico eso Chiro, muy épico. Qué bonito final, Qué bonito increíble. Final. Uh -huh. Así que adiós a todos. Comiencen a decir sus saludos, eh, sus pelón, sus adiós en japonés. Sayonara, yane, matame. Bye. Bye. Bye. Chao vez nos escuchamos otro día. Uh, así que ya van a escuchar otra vez. No se van a liberar de mí tan fácilmente. En la misma hora y en el mismo canal.